Sí, comienza la mestiza. Son las 20.04. Vos le estabas pegando patadas a la radio porque pensabas por qué mierda no empieza este programa. Y sin embargo, estamos aquí con Pablo Merola en los controles. Somos FM Las Chacras 104.9. Acordate que el programa sale también por Sierras 107.9 los sábados en este mismo horario de 8 a 10. Y que los programas están cargados en archive.org. Lo buscas ahí, La Mestiza, Música Étnica, Radio, Fabián González Canosa. Encontrás todos los programas, lo que quieras escuchar, está todo guardadito en la memoria. Somos La Mestiza, el programa de música étnica de Radio Las Chacras. Así comienza nuestro viaje musical hoy con sorpresas. Tenemos al columnista estrella del programa visitándonos acá en el Valle. Va a venir Toma Cero a hablar acá al piso. Viene Marcela también a leer algo de sus cuentos. Y así comienza nuestro viaje musical. En un día súper especial. Hace 70 años que se murió Evita Compañera. Tengo un amigo, el Chaco, que me lee siempre poemas. Que cuando andaba soltero tantos años siempre decía que él era de la unidad básica de Evita Compañera. Porque, claro, estaba solo, entonces evitaba tener una compañera. El presidente se mandó una de las suyas y dijo que también Evita luchó contra los especuladores. Hijo de mil. ¿Y vos qué estás haciendo, mamerto? Bueno, hay que tener la vara muy alta, dice Pablo acá, para, compartir, para competir y compararse con Evita, ¿no? Pero bueno, parece que en esta ensalada en la que estamos flotando da todo lo mismo. El cambalache es así, somos todos lo mismo, da lo mismo lo que seas, lo que hagas y lo que quieras. Así comienza nuestro programa de hoy. Vamos a arrancar nuestro programa con Alfa Blondí. Alfa Blondí, un cantante de Costa de Marfil, que como era muy bandido de chiquito, como varios pibes que andan por acá dando vueltas, que los veo siempre y que andan toqueteando y rompiendo todos esos niños bandidos. Bueno, así era Alfa Blondí. La abuela le decía que era un bandit. Un bandido y le quedó el nombre. En, en realidad se llama Seidú Coné. Tuve la suerte de verlo en Buenos Aires hace muchos años en un recital memorable que dieron con los Todos tus muertos y los cafres que estaban recién empezando. Y hubo un quilombo bárbaro porque los muertos le habían no habían sé, le habían dicho que ellos cerraban. Cuando vino Alfa Blondi, tengo 50 d i s o c ó m o que cierra todos tus muertos? Me están jodiendo. Cierra Alfa Blondi. Y ahí el público de los muertos estaba afuera porque habían pagado una entrada más barata para entrar después. Y la gente estaba afuera y tuvo que salir Fidel a cantar. Y se armó un quilombo, empezó a patear bafles, micrófonos y dieron un show impresionante. Estábamos ahí en obras y después cantó este muchacho que todavía está vivo y que es el reggae de Costa de Marfil, el reggae africano, es Alfa Blondie. Vamos con tres temas de l muchacho para sacarnos el gusto. Mmmmmmm <sighs> De danzas de guerra y grito canciones de ancestros que nunca murieron. Vengo ataviada de negro para, para la, la batalla. batalla. Mi oscura piel me cubre para esta contienda.、Tienda. No tengo miedo y es porque vengo escudada en mis ojos abiertos, en las hijas despiertas, en los muertos que viven y hoy, como ayer, Como al principio, es la batalla de la muerte, de la vida, de la historia, de todas las voces. Y toca resistir. Este audio que acabamos de escuchar es por el Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Feliz día de lucha, compañeras, amigas, hermanas. Fue el 25 de julio, ayer. Abrazo fuerte a todas las personas con quienes trabajamos en este video, a mis compañeras de lucha, dice el texto que acompaña el video. Los compañeros de Cultura Nación, a Rotundamente Negra por la hermosa poesía que nos acompaña y nos fortalece. En Argentina queremos construir el 25 de julio, sea el Día Nacional de las Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, No Binarias, Intersex. Y otras identidades y expresiones de género afrodescendientes, para que las diversidades también sean nombradas y las problemáticas que cruzan el género y el racismo sean visibilizadas. Argentina, mujeres afro, Argentina también es afro. Argentina tiene una historia larguísima, después del 1853, cuando se firmó la libertad de vientres en la Asamblea del año 13, se había firmado. Tardaron años,、eh, desde la constitución del 53 hasta el 60 y pico, ahí hablábamos con Pablo de todo esto, de cuánto tardó en dejar de ser esclava la gente. Fue larguísima la lucha de los afrodescendientes y hoy hay una movida muy, muy interesante en Capital. Les podamos charlar un poco más sobre este tema. Seguimos con el cantante de Costa de Marfil, s e i d u Coné, conocido como Alfablon Dí. you Presente, están, son. Epal epua, ella te viro, ella es apea, a Ema ete n o n d e a Despierta, levántate, sacúdete, abre los ojos y mira hacia adelante. A las 4.45 suena el reloj en una noche tibia. Mame coprima, Levántate ya pues, se hace tarde. e p u a m a n b e c o prima, levántate ya pues. Son 15 esqueletos sin nombre. e p u a Son 15 esqueletos sin nombre. ¿Vas a esperar que llegue tu mamá a despertarte con jugo de naranja? ¿Vas a esperar bajar los pies de la cama para tocar el piso fresco? ¿Vas a esperar ir hacia la ventana y mirar las flores amarillas del lapacho? ¿Vas a esperar quieta y sudada? Lapachos. Los lapachos sueltan triunfantes las hojas debilitadas que caen. Los vecinos denuncian el pésimo estado de las calles Oleari y doce proyectadas del barrio Tacumbú. Entre las aguas s e r v i d a s baches, Malezas y un olor nauseabundo se erige la cárcel de Tacumbú. Detrás del edificio, ex guardias cuentan que allí entrenaba la temible criminal guardia de seguridad. Eran los años de la dictadura. El 27 de julio del 2009, pisa el lugar el equipo argentino de antropología forense, junto a Rogelio Goigurú y Federico Tater. Ambos hijos de desaparecidos paraguayos. Y empiezan a delinear el plan de excavación. Las mil y unas flores. Arde la tierra. Se derrite el terror. Se suman familiares, testigos temblorosos y exultantes. Sin brotes amanece. Suspiros de aliento se escuchan. Las llamaradas, las bocanadas de oxígeno. Gritan presente. Amanece revuelta. Por fin la huerta clandestina da sus frutos. Enterrar, sepultar, inhumar. Con el cortejo de las m i l l o n a s flores, con el nombre, con el día, mes y año. Acá te encontramos, te abrazamos, acá reímos y bailamos. Sois vos. Somos nosotros las Marías, los Emilios, los Ignacios, los Agustines, las Rafaelas. Texto leído por Marcela González, Marcela Judith González, que hoy nos visita en el programa y en un rato le vamos a hacer una entrevista sobre sus orígenes, sobre Paraguay, sobre la cárcel y lo que pasó en la dictadura. Lo tuvimos a Boycurú en un texto de Tomás en una entrevista de Tomás, e lo buenísima. Así que en un rato también vamos a charlar con él. Hoy es el día de Santa Evita, es el día del fallecimiento de Evita. Y hay un montón de notas al respecto en todos los medios. Este, tengo un montón de páginas abiertas acá en la compu que hablan un poco sobre la novela de Tomás Eloy Martínez, sobre la serie que hizo Natalia Oreiro con Merlí, con El hijo de Alterio y un montón de gente que recuerdan a este personaje emblemático de la República Argentina. ¿Qué decir de un personaje que puso la vara muy alta, ¿no? Porque tenía esa. Esa conducta, ¿no? Ponían viva el cáncer los enemigos de Vita cuando ella estaba enferma y en su lecho de muerte, o como cuando la llevaron、eh, un, con un armazón de alambre que diera ese discurso famoso en el que dijo que renunciaba a los honores, pero no a la lucha. Y hay estudios hechos y estudios pendientes que habría que ver si ahí no se murió también el peronismo, en ese momento en el que pasó a la inmortalidad de Vita. Bueno. Y ese personaje, junto con el Che y personajes que tuvo la Argentina, increíbles,、eh, de ese personaje habla una figura entrañable como Facundo Cabral, en una entrevista que no tiene desperdicio. Mira, es muy larga. Yo sé que es muy larga para la radio. Dura un montón. Pero es una anécdota que, si no la escuchaste, vale la pena que la escuches. Y si ya la escuchaste, recordala, porque la verdad es una anécdota increíble, porque no puede ser. Que un nenito de nueve, diez años haya andado suelto en esos años en Buenos Aires, como por cuatro meses, y que ahí vino a conocer a Perón y a Evita. Con ustedes, Facundo Cabral. Facundo, o estamos recordando de v o Perón? Una anécdota, un concepto. g r a n b a l nos salvó la vida, así de simple. Estábamos. Me hubiese gustado muchísimo, le、bueno, hubiera gustado muchísima gente que si Eva hubiera vivido muchos años más, porque me hubiera gustado mucho agradecérselo personalmente. Siempre tuve esa idea de, de encontrarme. Era la primera vez que alguien nos ponía. nos hacía. Nos, nos. nos confirmaba que estábamos dentro de la cancha, porque el, el problema. Para el que ha vivido tanto tiempo a la calle, no es tanto el hambre o el, o el frío, que por supuesto son importantes, pero no es tan, no, no es tan duro como el saber que uno está fuera del. confirmar a cada paso que uno está fuera del partido, que no, tenés, no sos parte de esta sociedad, que estás absolutamente excluido, que es la palabra más brutal que uno puede escuchar, y, menos, y, y más cuando tiene una edad donde todavía no puedes razonar ni fuerza para cambiar nada.、Eh, yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar. de Un señor dice, un señor un le comentó a mi madre: parece que hay un presidente que, que, que al que le interesan los pobres. Esa fue la primera frase que escuché. Yo no tenía ni idea de lo que era Perón, ni, ni lo que era un presidente.、Eh, a los nueve años llegué hasta la ciudad de La Plata, porque venían el, el general y la señora a un TD, aunque se hacía por el aniversario de la ciudad. Y... Dormí en las la afueras de la catedral, venía de Buenos Aires, donde un señor de la Feria Franca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado mucha gracia, porque yo tenía nueve años en ese momento, me dijo: Mira, yo te podría indicar cómo llegas a la casa de gobierno, pero es difícil que te atiendan, los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario, él me dio la gran idea, si no, tal vez esto no hubiera sucedido. Me dice que eh, eh, leí en el diario que mañana va a La Plata porque es el, el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre. Dice, ¿por qué no te vas ayer lo esperás en la catedral? Me pagó el tren, fue el primer compinche que tuve, el primer compinche que tuve en Buenos Aires. Me pagó el tren y me fui para Buenos Aires y ahí pasé toda la noche y, como a las 7 de la mañana, muy temprano, empezó a llegar gente de una manera impresionante. ¿verdad? A las 10 a las de la mañana, 10 y media, no cabía un alfiler en la, en la Plaza Moreno, eran miles y miles de personas. Yo pensé en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de Perón.、Eh, me logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral, la última vuelta a la plaza. Y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó a detener. Pero Perón, que estaba saludando a la gente para ese lado, me vio y le dijo, déjelo pasar. Entonces yo pasé al auto, me paré en el estribo, eran autos, todavía eran los autos con, con estribo, ¿te, ¿Te acordás? De... Como los carros. Me subí al, al, al estribo y, le, y me dice, ¿querías hablar conmigo? Me, pre, me pregunta Perón. Y yo, al, y yo le digo, ¿hay trabajo? Porque en esa época, una mujer sola, Hoy es tan común matrimonio separado, s、si、s y el padre por aquí, la madre por allá, pero en esa época una mujer sola era rarísimo. Vos sabés que había lugares que pasamos que la gente hasta cruzaba de vereda, éramos como si, fuera, como si fueras leproso. Era impresionante. Si amagabas entrar a un lugar, siempre había alguna objeción, era muy duro y nos estaba costando muchísimo sobrevivir. Entonces le pregunto, ¿hay trabajo? Y, y ahí apareció una frase extraordinaria que fue. El primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que el más grande, porque no lo pude olvidar jamás, lo que dijo, y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo. Todo el mundo está demandando, con razón o sin razón. Ves tanta poca gente que se acerca y dice, ¿qué podemos hacer juntos? Cuando yo digo, ahí trabajo, el,、eh, la señora Eva que estaba al lado, <coughs> era un auto descapotable, delante iba el gobernador mercante con el chofer. Escucha, Eva, porque paró el auto, Perón. Le llamó mucho la atención a la gente que se, que se detuviera el auto. Y paró el auto cuando me iba a venir. Y, y cuando yo le pregunto, ¿hay trabajo? La señora se acercó y dijo: Por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Entonces, extraordinario. Cada vez que enciendo el televisor, cada vez que veo un noticiero, cada vez que veo un pleito por aquí y por allá, recuerdo esta anécdota. De, de ahí en adelante uno fue mucho, mucho. Si ya era s responsable por la s circunstancia s de vos mismo, desde ese momento no tuve ninguna duda que la, la sociedad me va a devolver por lo menos lo que yo aporté. Antes no, y yo debo ofrecer antes de pedir. Y eso fue extraordinario. Por supuesto que hay trabajo. Después, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Llamó un señor de los que corrían al costado de la, del auto, de los guardespaldas. Y le dijo, ocúpese del niño. Me llevaron a un lugar, nunca lo olvido, en la calle 1. Esto fue en La Plata. Un lugar como ahora, muy similar a h o r a cuando estábamos desayunando, un lugar este, cálido, lindo, con gente muy amable.、Eh, me dieron de comer, comí comida caliente después de muchísimo tiempo. Me dieron ropa nueva, me, me pude duchar. Yo no podía creerlo, que hasta ahí era extraordinario y lo que sigue es mucho más extraordinario. Pensé, ¿cómo será esto? ¿no? ¿Ahora no? a dónde me llevarán? ¿Cuánto habrá que esperar? ¿Llegará el trabajo? Porque hasta ahí podía haber quedado en esa anécdota. Mirá, no pasaron más de yo no creo que hayan pasado cuatro horas. El TDM, claro, era al mediodía. A l tres y media, cuatro de la tarde, veo que hay un gran movimiento de atención. Claro, estaba entrando la señora Eva. Es, es impresionante.、Y、se me acerca y me dice, este, está todo bien, te trataron bien, comiste que sí, ah, qué bueno, tenés ropa limpia a Así como una vieja amiga. Y me dice, este, tuvimos suerte, aparte fíjate en humildad. No, yo conseguí, o yo arreglé. Tuvimos suerte, conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir en la escuela, van a limpiar la escuela, y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes. Eso lo había hecho entre el TDEUN. e Fíjate vos, el TDEUN e en la ciudad, con el gobernador, con miles y miles de personas, y no, no se había sacado la cosa de encima. Lo mío estaba presente ahí en primera plana. Andá a ver cuántas maravillas como e s a había hecho esa mañana. Y a las. La, al otro día de la mañana, dice: Quiero que me lleven al niño a, a, a mi oficina en Buenos Aires. Muy temprano, porque ella comenzaba a trabajar muy temprano,、eh, me llevaron a su oficina. Entonces ahí me explicó: Me presentó tres señores. Mirá, estos dos señores son pilotos y este señor es médico. Van a ir en un avión a buscar a tu familia y a traerla a Tandil. y dice, Ya. Era increíble. Mi madre me daba por perdido, Se habían pasado como cuatro meses. No sabía dónde andaba. Y a las. Cuando salíamos de la oficina, me da una nota, una carta que decía, en resumen,、eh, sería de mi agrado que la señora de Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Afectuosamente, María Eva Duarte de Perón, que era. Imagínate, era el Labre de Sésamo, 1946. Y nos fuimos en avión. Mi madre, desde ese momento, no lo podía creer. Yo me aparezco con dos pilotos y un médico. No, no podía creer. Dice: ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pensó que me llevaban preso. Nos vinimos a Tandil y, y ganábamos 160 pesos. Y empezó otra vida. Mi madre fue. Eh, recibida por la comunidad en Tandil como merece ser recibida cualquier ser humano, la primera vez con un tremendo respeto y nos encontramos con gente maravillosa. De ahí en más, Tandil fue para mi madre, y si era el lugar de mi madre, era mi lugar. Cambió todo, ganábamos 160 pesos. Como esto, si era, si esto fuera poco, al poquito tiempo ordenan hacer una nueva escuela. Nosotros en la primera escuela vivíamos en un aula. Cuando se iban los niños, sacábamos los bancos afuera, se limpiaba, poníamos dos colchones, uno para nosotros tres y el otro para mi madre. Al poquito tiempo llegaron. ¿Qué necesitas? Porque dijeron acá no hay nada. Trajeron todo lo que te puedas imaginar que se puede necesitar en una casa cualquiera. Lo que te puede, mirá, desde los detalles más, in más increíbles, lo, desde los platos para los pocillos para desayunarla, s cucharas, no tenés idea. nos... Todo. Y al poquito tiempo hicieron una escuela nueva ahí a 300, a 300 metros, ahí en, la, en la Avenida España. España, y 14 de julio. Y, no,、eh, España y Avenida Rivadavia, un,、eh, subiendo al Calvario. Con el tiempo mi madre vivió 200 metros más, la, más arriba. Eso, eso fue un, ese fue un regalo de la canción. Y en la, casa nueva, la, la escuela nueva tenía una casa de caseros con tres habitaciones, baño y cocina, que era una casa <ríe> extraordinaria. Con pisos de parquet, baño con, toda, con todas las cosas que te puedas imaginar. Por supuesto que la casa estaba poblada de todo lo necesario, hasta estufa. Hasta una escalera para subir al, al, al, al techo por si había algún problema de inundación porque enfrente había un arroyo. Los detalles más increíbles. Pasaron muchos años. Yo siempre había. Siempre soñé que cómo me gustaría. Poder agradecerle al, al, al general o a la señora. Muchos años, 1972, esto fue en el 46, pasaron 26 años. Y yo voy a cantar a Madrid. Y el conductor del programa me dice, como estamos charlando ahora, ¿eh? me dice: Cabral, ¿usted sabe que el general Perón suele ver este programa? Por supuesto, me congelé. No se me había ocurrido jamás. Sí sabía, como sabía todo el mundo, que Perón estaba en, en Puerta de Hierro, o sea, estaba ahí cerquita, d i s c u s s e r a del canal. Digo, no me digas, sí. Sí, suele verlo. Me dice, si lo estuviera viendo en este momento, ¿qué le diría? Claro, te i m a g i n a s Este señor de la televisión, por supuesto, no sabía la anécdota que yo tenía con Perón, que a ese señor y a esa señora nosotros le debíamos la vida, así como suena. Así, habíamos quedado tres hermanos, así como suena, porque no es una metáfora, ni es un tango, ni es un drama, así, concretamente, nos salvó la vida. Y nos hizo sentir por primera vez que éramos parte de la sociedad, que eso es extraordinario.、Hay、muchísima gente que vea esto va a entender perfectamente eso. Cuando te acercas a alguien para ayudarlo,、eh, muy, muy, una vez un señor me pidió algo para comer en la calle y le di un dinero para comer, y cuando me d i c e e p r o ¿Voy a comer solo? Quería conversar. Fuimos a comer, estuvimos dos horas y casi no comió nada, quería que alguien lo escuchara. Esa, esa sensación de que vos sos parte de la sociedad, sos parte del juego. Y acercaron la cámara ahí, ¿viste? Un planazo, ¿viste? Como cuando sentís que el que está hablando en televisión se metió en tu casa. Y le digo, general, usted no tiene por qué acordarse de mí, pero yo no debo olvidarlo. 19 de noviembre, le ¿vale? cuento la anécdota que te acabo de contar. Esto era, es, es,、eh, les digo, y agradezco mucho a la televisión española que me da la chance de darle las gracias porque nunca pude quedarme sin pagar una cuenta. Ahora yo me siento más tranquilo que Dios lo bendiga y Dios bendiga la memoria de su señora. En mi casa e r a n t e ya te imaginas. Había dos nombres que no se podían decir sentados, había que ponerse de pie para mi madre, que es Eva Perón y Ataúa l v a l u p a n q u e Para nombrar, hablar de, cuando hablamos de, de, de, esa, de, de, esa, de esos dos hermanos extraordinarios, había que ponerse de pie. Y me fui muy conmovido al hotel con Cafrune, porque yo fui a la televisión por Cafrune. Cafrune lo encontré en la calle casualmente y me hice acompañarme a un programa de televisión. Y yo l o acompañé y él estaba detrás de, detrás de cámara, yo estaba. Y en un momento me dijo: Yo quiero que escuchen a mi amigo. Y me hizo entrar en cámara y yo canto una canción y se abrieron todas las puertas. Y encima viene esto de la anécdota. Yo fui más famoso en España, inmediatamente famoso, por esta anécdota que por la canción. Primero fue por la anécdota, porque había muchísima gente española que le debía cosas a Perón, y ahí va Perón. Entonces en la calle me saludaban. Yo tengo por su presidente un amigo, un hermano un Rosario. Yo tengo no sé qué, una cosa extraordinaria, porque había un gran fervor por ella en España, ya lo sabéis. Y, y cuando terminó el programa. Fuimos al hotel y me estaba esperando un señor muy trajeado y vino muy afectuoso y me pegó un abrazo. y Me dice: Acabo de verlo, estuve viendo su, el, su programa con el general. Era un amigo del general. Lo acababan de ver en p u e r t a de Hierro, habían visto el programa. Y se está muy contento, muy emocionado. Ahí se lo dice en la carta, y me mandó una carta donde decía en resumen que lo que más apreciaba era el agradecimiento. La buena memoria y el hombre que paga su deuda. Yo tengo todos los derechos del mundo en la sociedad si yo cumplí con todos los deberes. Y esa, esa, esa postura ética que le dio una gran solidez a mi vida, una vida de deambular y deambular, que le dio una firmeza, ha sido, ha sido esa elección extraordinaria. Y esto,、eh, quiero que se sepa que de ninguna manera es un anuncio político. Es simplemente. Es, es e recuerdo de, de, de, de dos seres humanos que en ese momento para mí significaron la mismísima política. Porque si la política no es escuchar hasta el último, si no es estar al servicio de que no pudo solo, como uno puede ser independiente en la vida, si no está para eso, no sé para qué está. Y, y, y esto es extraordinario que a todos les llama la atención: ¿con qué facilidad se podía hablar con un señor de ese nivel y con una señora de esa categoría en una calle de la Plata? Estaba todo tan cercano. Yo guardo un gran agradecimiento. Después en el mundo, bueno, ¿qué te voy a decir? Golden Mayer, en los 70, poquito después. Indira Gandhi, como en el 74. Wright Bradbury, en California. Chagall, en París. Rubinstein, en los países que caminábamos juntos. Bueno, ni hablar de la Madre Teresa. Siempre toda conversación. Terminaba con lo mismo. Facundo, contanos algo de la señora Eva Perón.、Eh, sospecho, bueno, no me queda ninguna duda, la Argentina más amada y respetada en el mundo, más allá de toda elogía, porque ante todo fue una servidora. Y si no vinimos a servir,、eh, ¿para qué vinimos? Porque somos servidos. Yo tomé un café que no hice. Me lleva un amigo en un auto que no es mío. Voy a una ciudad donde no puse un solo ladrillo y hay un teatro dispuesto para que yo cante.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 Resabios de una época en que las clases medias pudieron meter un presidente por segunda vez después de Irigoyen, y en el que había unas pelotas enormes para ayudar y para trazar un país mejor, para tratar de que el país fuera más equitativo y más justo. ¿no? Y hoy salen los presidentes de turno a decir que también Eva luchaba contra los especuladores, como si ahora se luchara contra los especuladores. Como si ahora se pensara en el que menos tiene o se tratara de mejorar la vida de los que están bajo la línea de pobreza o viviendo en la indigencia. En un país totalmente injusto que da de comer y hace comida para 400 o 500 millones de personas de donde se cagan de hambre los pibitos en el norte, en ese país recordamos a Eva Perón. Estamos en vivo, somos la mestiza. Este es un programa en vivo que sale por FM Las Chacras 104.9. Tenemos saludos especiales. Saludos para Mina t o m a s Elo, que está en las jarillas trabajando, le están haciendo trabajar. Y para Irene, mensaje especial, loco. Te nombro siempre, nombro la jarilla, pero no p a g á i la publicidad, no venís a grabarla. Y eso es para pagar la radio y la luz de acá. O sea, hay que poner la propaganda en la radio, amiga. Hay que sentarse, escribir el spot y venir a hacer la propaganda de la jarilla. Para los Pichi, para Jorge Tous, que está en La Plata, para Dani,、eh, para Dani Costa Bruten, para el Pichi, a la Curru, para todos los amigos que andan por ahí en el éter, para los compañeros de tiempo argentino del Pablo, que le mandó mensaje de que está en vivo. Y lo tenemos acá, hay gente que no lo puede creer, está t o m a s Celo en FM Las Chacras, nuestro columnista estrella, está con Marcela González, que también vino. ¿Cómo va Pablo? Muy bien, muy contento. Estás en vivo acá, e n milagro. Feliz, feliz, porque es hermoso este pueblo, es maravilloso. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo te decidiste a venir?、Y、difícil para un porteño salir, pero la verdad que me parece increíble. Ya he estado varias veces en Córdoba, pero este último tiempo me he quedado mucho, muy encerrado y la verdad que fue maravilloso llegar hasta acá. He ido primero. A otros lugares de Córdoba, pero. Lindo, ¿no? Está、ah, buenísimo. Hermoso, es bellísimo y la verdad que lo felicito a todos los vecinos de las chacras y de esta zona de Córdoba porque realmente es maravilloso y es bellísimo que puedan estar acá y disfrutar de esta naturaleza. ¿Y qué hiciste en el diario? ¿Dejaste todo colgado? ¿Te fuiste? ¿Cómo, cómo organizaste la salida? Porque vos sos medio el alma de Tiempo Argentino. Vos organizás Tiempo Argentino. e s una cooperativa, pero vos sos como el alma m a t e r ahí. Cocinás, haces de todo. Bueno, sí, es más, más, digamos, filosófico, de voluntad o de,、sí. o de, de, de sentimiento, digamos, claro, ¿no? Porque sí, sí. en cada momento, en cada proceso en el que pasamos de ser un diario común, un medio de prensa con un empresario patrón o dueño del medio, pasamos a ser una cooperativa a partir de. Eh, que ellos se fugaron. q e nos dejaron c o l g a d o Nos dejaron c o l g a d o y armamos una cooperativa después de seis meses de aguante, estar durmiendo en la redacción. Éramos arriba de 200 personas y hoy día somos 100 cien, personas en、cien、la cooperativa.、Eh, nos pagamos nuestros sueldos y todos los domingos hacemos un diario que sale a la calle, impreso, que se vende y tenemos nuestra web y funcionamos. Y funcionamos muy bien. como... Como trabajadores, como cooperativistas, que la verdad que es un trabajo muy difícil、eh, o, o arduo, más que nada, armar una cooperativa, pero que la verdad que、eh, salimos adelante. Hace seis años que estamos adelante trabajando. ¿Y la pasaron brava? ¿Porque tuvieron allanamiento, s patotas, de todo, o no? Sí, hace poquito se cumplieron seis años de una patota.、Eh, la justicia hoy. Está liberando de todo cargo a un comisario de la ciudad de Buenos Aires que intentó, digamos,、eh, entrar con una patota、eh, a tiempo argentino, pero bueno, afortunadamente es, es, es un tiempo pasado.、Sí. La cooperativa ha crecido.、Eh, nada, entra gente nueva, que eso es, eso es un orgullo, porque los. Los compañeros como yo, que somos mayores, vamos dando paso a gente que tiene、eh, más redes encima, tiene、claro. más, más, más web, más tecnología、Otros、y otra, también, otra visión. Claro, ta,、sí. Tal cual, otra visión.、Sí. ¿Y cómo es formar parte de ese sueño que es tiempo argentino? Porque vos estás desde el principio. Sí, bueno, y yo creo que ustedes también lo sienten acá en la radio, ¿no? Claro, medios comunitarios.、Sí. Es un medio comunitario. Nosotros somos un diario que sale en. Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Capital Federal y en La Plata, y somos dueños de nuestras palabras. Ese es el lema del diario. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de contar qué pasa en el gremio de prensa, contar qué pasa con empresas que no cumplen, contar qué pasa a veces con el gobierno que uno espera con una expectativa o pensaba que i b a a ocurrir determinadas、eh, acciones luego del macrismo y que no ocurrieron. También podemos decir que. Todos los diarios y los medios comunitarios, comunitarios que imprimen papel con papel lo compran a papel prensa,、claro. que es un monopolio.、Sí. Que la pauta oficial debería estar reglamentada vía Congreso y distribuir el dinero, ese dinero、de、que es necesario activa,、claro. para mantenerse. Claro, para mantener un medio debería ser reglamentado de una forma que sea equitativa、claro. y no que sean siempre los mismos medios、no. y que sea un monopolio el papel. Y que sea un monopolio de la comunicación. ¿Cómo se trabaja se lo... con esas reglas? Sin esas reglas, digamos. ¿Cómo bueno, se trabaja? n o n o se puede. Nosotros compramos un papel prensa, pero así todo, nosotros tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos,、claro. de escribir, de, de mostrar otras cosas que otros medios no pueden mostrar. Y la otra cosa que es importante es que los medios están formados por trabajadores de prensa. Sí. Y el trabajador de prensa trabaja por, por sueldo, por lo que corresponde, para una empresa que tiene determinada línea. Nosotros, como trabajadores en asamblea, tenemos nuestra línea, elegimos nuestra línea. Y eso es un gran paso. O sea que Tiempo Argentino es un diario que se puede leer por internet, en tiempoar.com.ar, y nosotros podemos tener una visión y una agenda diferente a la que los medios en general tienen.、Claro. Eso me parece que es maravilloso. Y además, algo muy importante, creo que nosotros, somos trabajadores de prensa, hemos tenido que aprender a ser administrativos, a, a trabajar en redes, a trabajar en audiovisual y a tener otras áreas nuevas que, como empleados que trabajábamos para la redacción de noticias, ahora tuvimos que empezar a cumplir otras funciones, que es la cooperativa. Y distribuir el diario, venderlo, es t a b a un despelote muy grande. Bueno, o sea que todo eso fue un crecimiento personal que tiene que ver también con lo que uno quiere hacer o con áreas que a lo mejor se siente muy seguro. Para que te des una idea, te cuento. En la época de la permanencia, muchos teníamos más de 40 años y necesitábamos tomar remedios. Y no teníamos plata ni para comprar remedios.、Claro. Pero la compañera que hoy es la jefa de administración y es uno de los personajes más importantes de la cooperativa. Es la que se dedicó a conseguir medicamentos para todos los compañeros y hizo toda la gestión administrativa. ¿Cómo se llama? Se llama Malena. Malena, Malena Winner. Y ella lo que logró es meterse en la parte administrativa, pero por vocación, porque sí, en ese、ayudar. momento. Para ayudar. Y, porque, y hoy en día es la jefa de administración. Qué g r a b a r Y ella consiguió, por ejemplo, que Tiempo Argentino gane un concurso en Fomeca para hacer. Un audiovisual en 10 capítulos sobre la historia de tiempo argentino, o consigue a l i a n z a con、eh, fundaciones en Alemania, Rosa Luxemburgo.、Eh, digo, hay gente que es como el alma mater del, del diario y es que es maravilloso. Vos tenés una historia larguísima, igual. Dentro de, antes trabajaste en Crónica, fuiste artesano, hacés herrería, no es que solo sos tiempo argentino, haces muchísimas cosas. ¿Cómo se te ocurrían las columnas? Que nos mandaban acá. A mí me interesa ese proceso creativo que tenías. ¿De dónde salen los temas? ¿Cómo los a b o r d a s ¿Cómo buscas? ¿Cómo buscas información? Contame algo de cómo era hacer esas columnas. Mira, esas columnas para mí fueron maravillosas porque lo primero que yo trato de buscar es que lo que hoy para nosotros es natural no fue siempre natural. Es una、claro. cosa que fue construida y que nos hacen creer que siempre fue así y no es así. Hay anécdotas, y yo sé que en tu programa las contás, de, de grupos desde el 1600, del 1800, que han peleado contra la injusticia y hasta han ganado en su momento. Esa historia, ese conocimiento de la historia, yo creo que es importante mostrar para que la gente sepa que siempre existió la lucha por la igualdad o por la justicia. Los derechos. Por los derechos. Y nunca nos enseñan eso. Nunca nos enseñan. Más que lo que podemos ver en la historia sobre la independencia, que termina siendo algo, algo más genérico, pero pensar que un pueblo luchó, o, o, o las compañeras, no sé, cuando se hizo la Declaración de Derechos del Hombre, que no era para las mujeres, era solamente para el hombre. Hombre, ciudadano, propietario, o sea, situación、sí, súper exclusiva. Aquella mujer que escribió en el año 1700 la Declaración de los Derechos de la Mujer. Sí. Y que finalmente fue guillotinada. O sea, encontrar todos esos datos de la historia que nos sirven para decir hay un hilo o un río que se va perdiendo, pero siempre hay gente que toma y que lo reivindica y lo trae de vuelta para que aprendamos de esa experiencia. Para mí eso es fundamental, poder encontrar. Y que no es la realidad. No es que esté metida como en cajita de zapatos. Esto es la independencia, esto es la política, esto es lo que pasa con los vecinos, esto es lo que pasa en un pueblo. Está todo relacionado. Entonces, empezar a unir historias y situaciones, sentimientos y conceptos, para mí, es una forma de hacer política, es una forma de mostrar que, que es posible un mundo diferente, que es posible cambiar y que todo eso está además r e l a c n d o En los contactos, en los, en, lo, en los encuentros, en los grupos, como puedo hablar de la cooperativa. Nos hemos recuperado y somos sobrevivientes laborales porque nos hemos juntado, porque hemos defendido hasta con el cuerpo nuestra fuente de trabajo y hemos ya crecido. Yo creo que la columna trataba de alguna forma de mostrar eso: ¿no? ese crecimiento. Pero también、eh, perfeccionarse, estudiar. Vos estás metido en lo, en lo audiovisual hoy, tenés un montón de trabajo puesto ahí. No siempre fue así, o sea, te has, te has reayornado. Y has... Bueno, yo me acuerdo cuando, cuando éramos muy jóvenes que vos un día apareciste con la Macintosh y, que, y te empezaste a copar con una computadora en la época que nadie tenía una computadora y te empezaste a meter en diseño y un montón de cosas. Después te abrió puertas que insospechadas en el momento que éramos artesanos.、Claro, ¿Cómo、sí. fue eso? Y bueno, yo era artesano, compartíamos sí, en、feria. esa época la feria en La Plata y en Buenos Aires. En y, y bueno, empecé a trabajar con computadoras y con lo que sería en ese momento el retoque de la fotografía, de、claro. pasar de un espacio analógico a algo que sería más la luz o las computadoras, digamos. Y bueno, aprendí un oficio nuevo. Claro. Mientras continuaba haciendo actividades artesanales, porque también el retoque fotográfico es algo muy artesanal. Muy artesanal, claro. Muy artesanal. Y, y así entré a trabajar en diarios como, como Crónica. Como... En Crónica te quedabas a la noche armando el diario en un momento. Tal cual. También entré a trabajar en Página 12, que fue un buen momento. Y finalmente, entre una y otra cosa, entré a Tiempo Argentino. Pero. Pero sí, es un crecimiento y ahora, aún yo tengo casi 60 años,、eh, hace 5 años que estoy estudiando audiovisual,、Mes. estoy estudiando manejo de cámara, edición y, y bueno, crecer en un espacio porque el tiempo argentino no tenía ni audiovisual y las redes eran simplemente un reflejo de lo que hacía el diario. Claro. Y hoy día es un gran sistema de redes, es una. Buena página web con mucha información que se actualiza día a día. Y, y por supuesto, tiene un área audiovisual nueva en el cual yo trabajo y coordino. Y me parece que. Es muy bueno, es, es, es un gran crecimiento para mi vida y creo que ese crecimiento sirve para aportar algo a este grupo tan genial. Más vale, y bueno, acá está el reclamo del a r a d i o que no nos mandas más columnas y bueno, te vamos a pasar factura, vas a tener que mandar algo, aunque sea. Vamos a volver, vamos la, verdad a volver. Es que, la verdad que fue un buen momento. Y... No, acá todo el mundo está esperando, me dicen, o y me lo crucé a Juan Videra con dos i Y me dice, no, viene Tomás Celo, decirte que acá lo admiramos mucho, que lo queremos mucho. Hay un montón de gente que te escucha acá y que aniora tus columnas. Yo lo que hago es hago trampa. Y cada tanto tiempo mando una columna vieja. La de Swift la mandé dos o tres veces. La de Flor Atistán, la de Huikurú, mandé varias. ¿Eh? Eh, la de Lorenzo Mengual, la de Saigüe, que ni hablar, la creo que la pasé tres veces. Pero me quedo huérfano de columnas, así que necesito más. Haremos, n u e a s columnas haremos. La de Lorenzo Mengual, él tiene una sobrina que sí, vive acá, por la zona y, brillaba, y lo ha h e Y le llamó por teléfono y le dijo. Sí, no, estaba re contento y el, nos sí, mandó saludos. Es, es, es, es un prócer, Lorenzo Mengual. Yo creo que los cordobeses tienen ahí guardado un prócer maravilloso de la historieta argentina porque es, es, es, es, es, es, es, es el tipo de a e r t e n c i a un montón de. Absoluto. De historietas muy, de, de revistas muy importantes. Hortensia tenía un humor político muy antecesor a humor, pero sí, que fue muy importante en su momento, en ¿no? los 70. Maravilloso. Y hay, y hay otro,、eh, otro entrevistado, un tipo maravilloso, que es Jaime, que yo le hice una entrevista sobre. Eh, una película que hizo sobre Tosco sí, y sobre él hizo un además、libro. una película sobre、eh, el auto, creo que es el Torino, que se presentó en una. Un documental sobre t o s o Es un documental maravilloso que sí, muestra la bien realidad bien. cordobesa de los años 70. Y él está trabajando y me decía, me, me proponía una nota, porque él es bisnieto de negros en Córdoba, o bisnietos, o a lo mejor es. Hubo un montón. Que, se, que eran esclavos jesuitas、claro. y que era increíble la situación de las、eh, comunidades jesuitas y, y la esclavitud. ¿no? Y yo creo que está haciendo un trabajo él, pero sería un, un, un, buen, tema, un buen tema para que él haga sí, una charla porque es casi de la familia. bueno, q u e d a s conminado a hacerla. Tenés que ahora llamarlo y hacer la nota y me la mandás. Sí, es así. n、no, sí, está buenísimo. La verdad que acá, esta zona, justo donde estamos, en Tras la Sierra, es como un bastión medio extraño. Viste que después del otro lado de la Sierra, Córdoba se parece toda, pero esto es como raro, esa parte. Hoy escuché el, el, el informe meteorológico que decía todo Córdoba con niebla, salvo Tras la Sierra. Y, y en eso, es,、eh, es en todos los órdenes de la vida. La política también. Acá. Fue una resistencia federal muy grande cuando todo Córdoba era u n i t a r i o Acá a los federales los persiguieron muchísimo y los colgaban en un algarrobo que hay en los Hornillos, bajando de mis montañas para abajo, para la cañada donde vivía Henry, nuestro amigo Nacho de allá de La Plata. Y ahí en ese algarrobo colgaban al federal. Es, es, es una zona de mucha resistencia política y siempre como muy paisana, muy, muy patriota, como muy conectada con los valores del gaucho y de la gente. De, No tiene los medios, ¿no? Y, y Córdoba sigue otros caminos, ¿viste? Córdoba tiene un bastión amarillo ahí muy grande y esta zona no. Entonces,、eh, eso refleja un poco la historia de Tras la Sierra y su pasado negro, su pasado, bueno, ahí Catamarca, La Rioja, ahí hubo mucho mestizaje. Vos lo ves al cantante este que murió, que era Walter Olmos, y le ve la cara y él es blanco, pero tiene l a nariz de negro impresionante, o sea, Hay un mestizaje muy grande muy de la grande, población. Sí, sí, sí. Hay un estudio del Museo de La Plata en el que la mayoría de nosotros tenemos sangre negra. O sea, no es que los mandamos a la guerra del Paraguay y se murieron. No, están en nosotros. Nosotros somos descendientes. Bueno, yo tengo como Marcela parientes guaraníes, ¿eh? pero tenemos todo sangre indígena y sangre negra. Lo que pasa es que no nos hacemos cargo, creemos que somos la París de Latinoamérica. Y no nos hacemos cargo de nuestra mezcla racial, de nuestra mezcla ¿viste? así de pueblos, ¿no? que to todos tenemos los pueblos adentro en realidad. Y tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? de ese mestizaje de ese. Por eso se llama la mestiza el programa. Che, qué placer tenerlos acá. Ahora Marcelita también va a contar algo, va a leer, nos va a contar. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, es y la verdad que mientras escuchaba, miro todo lo que tienen. Y este es un lugar de, de lucha, ¿no? sí, de memoria de permanentemente, de resistencia. Así que me siento totalmente convocada a acompañarlos, a ser solidaria. Una gran admiración、eh, por ustedes, ¿no? por este trabajo que hacen desinteresadamente y que aporta a la toma de conciencia. Acá hay mucha gente que labura mucho el Cabeza,、eh, Graciela, Laura, Marcelo, un montón de gente que forma parte de la radio y que hoy no está acá, pero que ellos son los que sostienen la radio. Y que han, pero han participado en montones de Fomeca y de cuestiones. El cabeza ha viajado, ha aprendido a hacer los equipos, a armarlos, a armar esta radio, equiparlo un montón de veces. ¿Cómo fue eso? Contame, ¿qué es eso que pasamos el audio recién sobre Paraguay, sobre la cárcel? Y... ¿De dónde、Tiene、nace que, esa de, vocación de contar eso?、Eh, principalmente nace de, justamente de trabajar sobre la memoria, de una memoria totalmente sepultada. Aparentemente, como digo yo, ¿no? Porque ahí todo el tiempo surgen esa huella de identidad que todos tenemos.、Eh, bueno, yo tengo familia paraguaya, mis padres, mi abuela, un poco es un homenaje a toda esa, esa generación del 40 que vino、eh, como exiliados, ¿no? No, ¿no? no es la generación que nosotros pensamos. En, cuando uno piensa en un paraguayo, piensa en un. Que vienen por una cuestión de trabajo, de albañiles, de empleados domésticos, pero hubo otras generaciones que tienen que ver con exilios、eh, en relación a lo político. Y al mismo tiempo,、eh, representantes de la cultura de hoy, como Encina Paz, que es una cineasta maravillosa que retracta muy bien lo que es la identidad paraguaya,、eh, Encina Paz estudió en Buenos Aires, pero volvió a filmar. Eh, cine paraguayo.、Sí. Ha hecho unas películas maravillosas como Amaca Paraguaya, de paraguaya Retratos de Memoria, que es la vida de, Rogelio, de la familia de Rogelio Goigurú. Entonces, este, yo me puse a investigar un poco eso. Yo trabajo y soy parte de un grupo de literario que se llama Pico de Loras, coordinado por una gran maestra que es Juliana Corbelli. Y ahí empezamos a trabajar y a escribir. En realidad, estos relatos son míos, pero al mismo tiempo pertenecen a ese colectivo, porque, como todos sabemos, en, en el trabajo comunitario es donde s u r g e、eh, se potencian las ideas. Y bueno, ese, esos escritos que, que tienen que ver con, son tres momentos, tienen que ver con la búsqueda de、eh, la aparición de esqueletos detrás de la cárcel de Tacumú. b Y ahí justamente encuentran、eh, a los este, a dos.、Eh, a, a, a, pensaban que iba a estar、eh, el padre de Rogelio Goigurú, pero no, no lo pudieron encontrar. Pero sí encontraron a Agustín Potenza, que es un argentino que fue、eh, capturado en Uruguay y fue muerto junto a, Fe, a, Rafael, a Rafaela Filipazzi, que eran pareja, en Paraguay. Que son... Es la primera evidencia de.、Eh, Un plan común. De, del plan cóndor, la primera la... evidencia de, en, en relación a los cuerpos. Y entonces, como yo voy mucho a Paraguay, trato de ir una vez por,、eh, por año a encontrarme con mi familia, a encontrarme con todas esas raíces silenciosas,、eh, digo silenciosas porque, como hija de paraguayos. No tuve una cultura paraguaya, no sé、claro. el idioma, no sé hablar guaraní, bueno, todo eso se silenció.、Eh, se silenció ¿Por qué? Porque en esa época, adaptarse o incorporarse、eh, tenía que ser olvidada s las raíces guaraníes, no se podía hablar, estaba prohibido en mi casa sí, hablar. escuela normalizadora y todo eso conspiraba contra Exactamente. eso. Exactamente. Entonces, bueno,、eh, uno cree que eso. q u Está e muerto, pero no, esa está l a t e t e Entonces, esa esa memoria. Por eso, cuando veía todos los carteles que hay acá, mujeres tejiendo redes, aborto legal, libre y feminista, aparición con vida. Bueno, no es que、eh, no, no está todavía la justicia plena, pero sí. Estando estos lugares, seguramente construimos una gran red que potencia todas esas cuestiones de injusticia. Bueno, de ahí surgen relatos o postales, como yo la s llamo, que tienen que ver con esa、eh, intención de, de recuperar a, esos, a esas identidades, a esas memorias. Y bueno, componen、eh, un libro que se llama Verde Asunción. Este, que, bueno, que tiene postales justamente de mujeres, postales en relación a las injusticias. Esta es principalmente、eh, en relación a los desaparecidos. Un pueblo que es muy silencioso, es muy difícil、eh, que aparezcan las denuncias, no tienen presupuesto.、Claro. Bueno, Eh, Paraguay es un lugar realmente complicado en todo lo que tiene que ver con la construcción de justicia. ¿no?、Sí. Nosotros n o tenemos a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas,、claro. a hijos. Y nuestro país eh, hermano, eh, Paraguay, bueno se apoya mucho en todos los. De hecho, el, el equipo argentino forense、eh, fue a, a Paraguay a buscar y a, y a trabajar、eh, sobre la identificación de los esqueletos. Y están formando gente para que、claro. esto suceda, ¿no? Este, así que yo creo que es muy interesante reconocer esa hermandad que,、eh, que nos une, porque, por ejemplo, el creador de las guaranias, Asunción Flores, fue amigo de Piazzola y de Troilo. Uno piensa, ¿escuchamos una guarania escuchamos un tango de Piazzola? o A Troilo y nos imaginamos que son mundos musicales opuestos. Es real, sí, pero, pero sin embargo, en, en esa Buenos Aires de esa creatividad de ese momento estaban. Eh, toda la cultura, por ejemplo, Casacha, que es un、eh, escritor muy importante en la literatura paraguaya, que fue, qui fue quien describió con realismo esos personajes ocultos、eh, en sus novelas, como por ejemplo es, es el, la servidumbre cruda que no tiene ni siquiera identidad ni nombre. Él los escribió en sus novelas. Es... ¿Y dónde las escribió? En Buenos Aires. O sea, es, hay una relación muy fuerte que. Fue negada, es negada en la formación académica, es negada en la memoria de, de todos nosotros, pero sin embargo, cuando vos empezás a bucear, a buscar, empezás a encontrar. De hecho, Rogelio, Rogelio Goigurú, se educó en Argentina, es, fue, es médico. Y bueno, y ahora está, es director de la Dirección de Memoria,、eh, Memoria y Reparación Histórica de Derechos Humanos en Paraguay y está en la búsqueda de su papá. O sea que hay una red muy grande que también tiene que ver con esto que vos planteabas al principio, que es como o lo que decía Pablo: son, parecen charcos que no están、eh, conectados, pero sin embargo hay una historia. Que nos tenemos que hacer car cargo de esta historia de lucha de, de, de, de siempre. Que uno empieza que te parece, bueno, soy la primera. No, resulta que hay mucha gente que, que ha luchado, pero los poderes lo que hacen todo el tiempo es, es generarnos un impacto que, como si fuera que es la primera vez que, que se está luchando. Entonces, este, yo creo que. Realmente es interesante hacernos cargos de esta memoria, de esta historia, de, de cómo es nuestra identidad. ¿Qué, ¿Qué es blanca parisina? Solamente, a lo mejor algunos creen, pero, ese, pero resulta que cuando vos empezás a recorrer, encontrás otros espejos. Claro.、Eh, bueno, entonces, ¿cuál es el camino o la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros? Bueno, yo, humildemente, en, esta, en estos escritos que, que hago,、eh, no es que. Trato de, de generar,、eh, porque la escritura literaria no, no es que uno se p o n e un objetivo y e m p i e z a a escribir,、claro. sino que surgen esos temas、eh, que estaban como dormidos o guardados y se están entrelazando en este verde asunción. ¿Y trajiste algo para leernos? Sí, hay uno que me gusta mucho que tiene que ver con esto que les decía. Se llama Kilómetro 932. El viaje del 76 traía un fecundo desconcierto. Me adueñaba e l paisaje y me sentía partida. Mis ojos al Parabná y al verde tupido del corazón del litoral. Partida de un parir de no sé dónde y de un partir de Buenos Aires. Me decía: Yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, soy yo. Miraba a mi padre, que fingía de conocer su amada Asunción. Yo me preguntaba, ¿por qué al llegar al kilómetro 932 él pronunciaba? Nanredepé ayú, que quiere decir junto a ti vengo. Mis hermanos no cuestionaban, tampoco entendían. El guaraní de mi padre estaba prohibido en mi casa. Con mayor volumen y percusión al volante, mi padre cantaba: En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz, chiquitita, le hable en secreto a la canción para que ilumine un poco más el sol. El español y el guaraní se me entrecruzaban y a medida que avanzábamos ganaba el guaraní. Al llegar a la casa de mi abuela nos esperaban. El cocido caliente, los coquitos y la tierra colorada. Mis doce años despertaron en mí la primer certeza. Tu guaraní ignorado, late silencioso y sereno. Tu origen no está en extinción y siempre será el origen. Es muy hermoso, muy lindo. Marcela, vos ahora te, te pusiste a escribir, pero vos tenés también una historia. Larguísima en educación y en el tango. ¿Vos qué tenés con el tango? Contame algo de eso. Bueno, yo es,、eh, soy tanguera, soy, pertenezco a la Academia Nacional del Tango, soy académica de la Academia Nacional del Tango, y bueno, el tango vin, me vino como. Como dice Troy, lo que me llegó, ¿viste? Es algo、sí. que te llega porque yo escuché siempre rock, jazz.、Claro. Y resulta que a mí me invitó Juan Trepiana, que era el pianista de Horacio Ferrer, me invitó a una reunión porque Horacio Ferrer quería h a c e r un conservatorio de estilos tangueros. Que quería h a c e r una institución para enseñar los estilos. Bueno, yo como soy psicopedagoga. Eh, fui a la reunión. Resulta que en esa reunión estaba Raúl Garelo, estaba Julián Peralta de Astilleros, estaba Montes y Arias,、eh, bueno, Horacio Ferrer. Escuché lo que querían hacer y, bueno, escribí un proyecto. Y lo llevé e l otro día a Horacio Ferrer. Y yo había escrito que para enseñar un lenguaje popular había que trabajar sobre una pedagogía poética. No sobre la pedagogía clásica que todos conocemos y que yo misma soy profesora didáctica, trabajo en todo lo que tiene que ver con la enseñanza, pero yo ya no acá, ninguno es profesor, vienen de una transmisión,、eh, vienen de tocar a parrilla, que es tocar con el otro solo con la mirada. Entonces, si estos van a ser los profesores, lo primero que se tiene que generar es una cuestión poética. Bueno, y Horacio Ferrer me dice: ¿pusiste pedagogía poética? Bueno, se puso recontento. Yo digo fue el día más feliz de mi historia <risa> profesional y me regaló un libro que son Los Poemas a Picasso. Y me puso Bienvenida a mi novela. Y bueno, y a partir de ahí trabajé con Horacio Ferrer hasta su muerte y soy una gran admiradora de su obra. Que bueno, Horacio fue impresionante, además de poeta, fue el historiador del tango, ha escrito ópera, ha escrito teatro. Bueno, un. No sé, tuvo como 10 vidas en una. Y bueno, entonces、eh, mi trabajo con él fue: él es el creador de la Academia Nacional del Tango y él fue quien decidió que yo fuera académica. Que en ese momento, cuando me nombran a mí en el 2007, había dos mujeres nada más de 40 lugares.、Eh, entonces ahora hay más, porque bueno, yo una de las cuestiones que trabajo es la presencia de la mujer en el tango. Porque el tango, que todos lo consideramos machista, que lo consideramos una cuestión de hombres, resulta que en toda su historia, desde el primer minuto, tuvo mujeres compositoras,、sí. tuvo mujeres instrumentistas, cantantes. cantantes, y hubo mujeres como eh, Corbel, eh, Carnelli María Luisa Carnelli, que fue una escritora de tango que tuvo que firmar con nombres de varón,、claro. que hasta el día de hoy. Si uno busca los tangos de ella, sí, siguen, el siguen、eh, con ese nombre que ella usó. ¿no? Entonces, la historia del tango es terrible en ese tema, pero la mujer está representada en su poética y también como hacedora.、Sí. O sea, no es que fue una. No cuestión, una m u s a solamente. Claro. Entonces, yo me dedico a visibilizar todas esas cuestiones. Y así que tengo una, un gran compromiso. Yo lo, lo llamo a toda esa área mía de trabajo un berretín, ¿no? Como、sí. que es el berretín. Porque aparte, laburas en educación, o sea,、sí. laburas un montón. Sí, sí, sí, laburo un montón. Pero, o sea, tenés muchas vidas como el señor Ferrer. <risa> Ojalá. <risa> Chicos, un placer enorme tenerlos acá en la mesa. Vamos a escuchar un poco de música también, que el programa va por ahí, pero después charlamos un poco más. Entonces, bueno. Quiero tener acá. Qué、muchas、lindo、gracias. tenerlos acá. Vamos con lo nuestro, Pablín. t e r r a c o t a a una banda de. Es una banda así mestiza, como me gustan a mí. Tocan en Portugal la mayor parte del tiempo, pero han cruzado también a Ghana y a varios países, sobre todo no, no tanto Ghana en lo portugués, sino como Mozambique, Angola y Guinea-Bissau, las colonias que habían sido portuguesas. Y de ahí con una cantante muy buena. Tienen una banda que fusiona todo lo que tiene que ver con los ritmos de la costa oeste africana con la música del Mediterráneo, en este caso portuguesa. El tema que elegí se llama Worm Masala y es un tema muy, así como cosmopolita, que retrata muy bien esa fusión y esa mezcla de culturas. Con ustedes, Terracotta. マジで捨てるのは捨てるのは捨てる a は捨て e のは捨てるのは a てるのは捨てるのは捨てるのは d てるのは捨てるのは捨 r るのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てる a は捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨て o m は捨てるのは捨てるの e 捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨てるのは捨��て、so, オフィスの手紙。 ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブーズ・オン・ブレーズ・ーズ・オレーズ・オン・ブレーズ・オン・ーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・ブレーズ・オン・オン・ブレーズ・オン・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オブ・オ しかも3年のシャフルクロス Esto es La Mestiza. Somos f e m e l a s Chacras 104.9. En los devenires, en las encrucijadas, en los caminos, a veces nos cruzamos con la poesía. Algunas veces son personas que leen poemas y otras veces son poetas que nos dejan lo que ellos escriben. En este caso nos vamos a encontrar con Felipe Chorén. Felipe Chorén es cineasta, es dramaturgo, es escritor. Y en esas noches de juerga con el Chaco en Punta Indio, en una noche de copas y arrabales, mirando las estrellas, nos grabó un montón de poemas. En este caso, Felipe nos visita por segunda o tercera vez. Con ustedes, Felipe Chorén. Las cuencas vacías del futuro, Felipe Chorén. No, no pensaba en eso. En un interior vacío, imágenes inauditas campeaban a su gusto. La tristeza, que provenía siempre del pasado, hundió sin embargo sus garras mustias en mi carne hoy por la tarde. Hoy por la tarde en que no me puedo dar el lujo de morir. Hoy por la tarde, en que morir es un milagro añorado e imposible, hoy por la tarde, mientras este calor cruel raja la carne, miraré las cuencas vacías de tu cabeza pretérita, huesos encarnados en el recuerdo, hoy por la tarde, mejillas y labios del pasado, hoy por la tarde, hoy por la tarde miraré las cuencas negras de tu anterior cabeza, Y en las oscuras aguas turbias flotarán nuevamente tus ojos. Tendré visiones fugaces de las profundidades y un vacío de palabras instalará un violento choque solitario en algún lugar del alma hoy por la tarde. Hoy por la tarde o mañana por la tarde miraré las cuencas huecas del futuro, miraré las aguas turbias de tus ojos flotantes. Vilanova y la Geltrú. Comarca del Garraf, Cataluña, diciembre de 2006. Sí, hace muchísimo tiempo que no pasa un tema de m a n u c h a o ni de mano negra, pero bueno, tiene una historia para contar. Eh, cuando descubrimos a Manu Chao allá, no sé, principios de los 90, cuando vino en realidad Mano Negra en la gira del cargo del barco ese que andaba recorriendo el planeta con a c t i t u d ecologista, ¿no? Denunciando tantas cosas, creo que era cargo 92. En ese momento en que descubrimos a ese gran artista, ¿no?、Eh, después de. De hacernos medio fanas de Mano Negra y de todo lo que hacía Mano Negra recorriendo Latinoamérica y rescatando perlitas de cada país. Muchísimos de los separadores que tenemos en el programa son sacados o extractados de temas de Manuchao, ya en su beta más solista. n o En esos años, me acuerdo que el Chaco siempre me jodía y me decía: Este es un ladrón, este siempre se lleva la, las cosas que hacemos en Latinoamérica, pero en realidad el tipo las recreaba de una manera muy espectacular. Y eso generó una movida muy grande en la música que después apareció Macaco, apareció Dos Minguet, apareció Sargento García y un montón de color humano e l francés. O un montón de bandas como P18 que surgieron de esa movida de la mezcla cultural con Latinoamérica y Europa. n o、eh, Manu Chao me gusta mucho y hace mucho que no lo escucho, pero siempre pongo algún tema. En este caso me gusta en una versión acústica donde hace un tema que me gusta muchísimo que es de los chunguitos. Este tema forma parte de la banda sonora de una película de Carlos Saura que es hermosísima y que recomiendo ver. que Se llama Deprisa, Deprisa. Deprisa, Deprisa es la, la historia de unos pibes gitanos, así unos pibes jovencitos que están muy solos y que medio que no saben qué hacer de sus vidas y cometen actos así medio delincuentes, ¿no? Pero es muy poética la película. Y retrata ese momento de la adolescencia y la soledad y la exclusión en una España franquista, en una España difícil, facha. Es una película muy linda, de prisa d e prisa es muy dura, pero es muy linda. Y hay un tema de los chunguitos que forma parte de eso, que acá lo canta Manu Chao. Entonces, de escuchar este tema de los chunguitos hecho reversionado por Manu Chao en vivo en un concierto acústico, me dio pie como para vencer el prejuicio que tengo siempre de no poner a los g i p s i porque los g i p s i s o n como grasas en un sentido, ¿no? Pero también son súper auténticos en otro. El otro día estaba mirando unos videitos así por TikTok, no me acuerdo por qué aplicación. Y era uno de esos concursos de talento donde van los pibes a cantar y hay un jurado ¿no? que los escucha. Y eran tres pibes bien, bien gitanos que se suben al escenario y tocan este tema que vamos a escuchar de los Gypsy Kings. Y eso vi la reacción de la gente y de los mismos jurados, que les toca una fibra c o muy o m íntima, ¿no? como muy auténtica. Los Gypsy son franceses, pero son hijos de emigrantes españoles que tuvieron que emigrar en la guerra civil. En el 30, el 30, el 36, en aquellos años de la Guerra Civil Española, hay un montón de gente que tuvo que cruzar. Y bueno, hay una historia común entre Francia y España de todo ese pueblo gitano, ¿no? En el sur. Y h a y incluso en Perpignan, en un pueblito ahí que está en los Pirineos, hay toda una historia gitana que está muy bien retratada en las películas de Tony g a t l i f f Yo siempre admiro mucho el cine de g a t l i f f sobre todo el documental, ese Lacho Drum, que es el Hacho Drum, que siempre nombro. Que es el viaje de la música gitana desde el Rajasta en el norte de la India, pasando por Afganistán, después por Egipto, ¿eh? y después los países del este, hasta llegar a España. ¿no? Y en España, el flamenco es eso: es la música del pueblo romaní, del pueblo rom. Entonces,、eh, elegí pasar sí, dos temas de los Gypsy Kings, pero dos temas que conectan con esa beta, esa beta sentimental. Del gitano, ¿no? Del gitano que ama profundamente y que es un ser marginado. Solo en, en algunos países, detrás de la cortina de hierro,、eh, tienen ciudadanía y, y son importantes y reconocidos. En muchas partes eran nómadas. En Corcoró, en Libertad, en una de las películas últimas de Tony g a t l i f f retrata ese momento en el que migraban por Europa y en la guerra los perseguían y los mataban. Pueblo romaní, el pueblo gitano es una de las víctimas más grandes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? así como los judíos tienen sus millones de muertos, los gitanos también. Bueno, los Gypsy Kings, que son los reyes gitanos de ahí de p e r p i g n á n y de, de la Francia, emigrantes, españoles emigrantes que huyeron de la guerra civil, los tenemos acá en dos temas del principio. El lujo de programa que estamos teniendo, y bueno, la poesía nos anda, nos anda por alrededor, viene por atrás, por adelante, por todos lados nos llega la poesía. Hay una columnista habitual, es Graciela Emilia Juárez Chela, que todos los programas nos deja un poema. En este caso, nos mandó varios, hicimos, juntamos dos. Muy lindos, y la tenemos con nosotros. Con ustedes, Graciela Emilia Juárez, la poesía. Dos poemas de Severo s a r d u y Atlántico. El amor es decir: ven a mi casa y comparte conmigo la luz y la palabra. Disfruta de mi paz, habla tu idioma que es como el mío cuando tú lo hablas. El amor es decir: ven a mi mesa a compartir el pan, bebe de mi agua, enséñame el oficio de ser libre, las palomas crecidas en el alba. Es alzar las banderas, es unirnos en pie de paz y combatir la guerra. Marchar hacia una aurora donde unidos los hombres de otras tierras nos esperan. El amor es decir, ven a mi casa, hermana, camarada, compañera. Definición del amor. Hoy comprendo que existe aún ese mundo que había, como un libro ya olvidado, sobre varias ventanas, Del profundo balcón descienden flores, es dorado el aire que presides. Me sorprendo diciendo, por ejemplo, te amo más cada día. Tú defines la paz y el acto de nombrarla. Hoy comprendo que existe aún ese mundo. Nazco, encuentro lentamente las cosas, una estrella, El modo de nombrarte, el aire, el centro primero del idioma o de la fe. Ya reúno las palabras, hablo, entro en su violenta luz, la luna es bella. En nombre de la paz, estoy tan confundido que en el aire empañado veo un espejo. Que la luz se me rompe en las pupilas cuando los ciegos cantan en el metro. Que salgo al cielo tenso de la calle y te escucho decir, vamos, severo, escribe lo que ves. Y tu voz llega más próxima y ardiente que mi pecho. Sin embargo, estoy claro en las pequeñas cosas. Por ejemplo, me gustaría convertir las armas En juguetes de pan para los niños, ir a tu lado, repartir la tierra, enseñar el amor al enemigo, hacer un alfabeto de columpios para un parque infantil, ir los domingos a conversar un poco de pintura. Este es Víctor Manuel. Miren, amigos, en la noche metálica de azules, los árboles de tiza, el amarillo. Solo por estas cosas hoy nombro el mar de estaño, el rostro ardiente de los que esperan esta libertad en la lluvia de azúcar. Por la guerra nombro la paz inmensa y poderosa creadora del cielo y de la tierra. decía Emilia Juárez la Chela Y nos mandó un mensaje también diciendo、eh, a Marcela: se dice, lo manda dice, Recuerdo la estadía de r o a Bastos en Argentina por iguales motivos, el tirano, y el resultado de estos tiempos sufridos y soportados, su gran catedral, como lo mencionara yo, el supremo. Y ahí me acordé que r o a Bastos también escribió acá y vivió acá. y De él es el guión de El trueno entre las hojas, la película de Charly de Armando Bo. Es un cuento de él, de Roba Bastos. Y Marcela tiene un montón de cosas para contarme también, porque tiene una abuela y que tiene una historia. Contame, Marce, ¿qué es eso? Que... Bueno, vas a leer algo más. Sí, voy a leer algo más. Y antes, justo hoy que estamos hablando de Evita, y, y bueno, mi abuela, cuando vino a la Argentina,、eh, se transformó en, en peronista. Y ella trabajaba en una. En, en una Empresa textil y fue delegada sindical, representante sindical, y fue la que organizó toda la, el, toda la cuestión de, de la Coruña、eh, que e n v o l v i ó el, el ferro de e Vita. ¿no? Entonces,、eh, mi abuela acá fue una comprometida、eh, con la lucha popular como lo venía haciendo en Paraguay. ¿no? Eh, Y a mí me gusta escribir mucho sobre todas estas mujeres anónimas, como mi abuela, que fueron generando、eh, un entramado para que hoy podamos luchar por una ley de cupo, por, que podamos luchar por la representación de la mujer, por la igualdad en los derechos. Que no viene de hoy esa marea verde, esa marea verde viene de todas las anteriores. Que fueron tal vez invisibles, entonces a mí me gusta como ponerlas en esa serie histórica. Nombre propio. Nació Joaquina Anastasia en la Asunción de 1922. Fue la última hija de Leovigilda. Anastasia fue e Lescano. Y las otras tres, Ramona, Ana y Adolfina, Bello. Si bien es costumbre la ausencia de hombre, doña Leovigilda maternó con su apellido. Sin padre y con metáfora arrancó su vida, con el facón entre las sábanas. Vengo del otro, dice Anastasia, del yerbatal misionero. Le dijeron maltrecha. Yo pregunté a las bellos: el origen, el padre, el amor. Me dijeron, ¿para qué querés saber, mi j a Súper interesante. Tu abuela tenía una, una historia de lucha también, ¿no? Allá en Paraguay. Sí, ella、eh, comenzó su lucha en, en Paraguay. De hecho,、eh, se vino con su marido. Primero vivió en el Yerbatal, el misionero, escondida. Dejó a mi mamá en, en Asunción con su hermana y vivió ahí. Muchos años hasta que viene a Buenos Aires. Viene con su marido a Buenos Aires.、Eh, imaginemos que era una época pujante, donde la emigración era muy fuerte, y se integran como trabajadores. Y los dos son militantes peronistas acá. Luego mi abuelo vuelve a Misiones.、Eh, bueno, él es desaparecido. Y él ahí comienza una lucha y una organización.、Eh, y, en, y en realidad lo, lo capturan en. en este, ¿Cómo es que se llama? Se me hizo una laguna.、Eh, para posadas, enfrente de posadas. Apóstoles. No. Ah, p s í es del lado paraguayo. Sí. Encarnación. encarnación, encarnación. En encarnación. Y bueno, este, y mi abuela、eh, desarrolló toda una. Una vida, digamos,、eh, todo esto que yo estoy contando no, no fue algo que fue transmitido por mi abuela, el tema de mi abuelo desaparecido,、eh, sí, de la lucha de ella como peronista, pero todo lo otro lo fuimos descubriendo、eh, hace poco tiempo, hace,、ah. eh, porque fue un, un secreto familiar, porque todos los hermanos de mi abuelo fueron desaparecidos, y claro, yo empiezo a comprender que mi abuela. No podía convertirse en esa época eh, eh, o transmitir o comentar todo lo que había sucedido por una cuestión de seguridad también,、claro. porque toda la familia había sido desaparecida. Entonces, todas esas vidas de esas mujeres solas,、eh, que, que bueno. Que tomaron、eh, con compromiso las situaciones que vivían, me gusta retratarla en lo que yo llamo postales. En este caso está dedicado a mi abuela Joaquina,、eh, este, pero bueno, sabemos que no, no, fue la única, no es la única mujer que tiene ese tipo de, de impronta a la vida, ¿no? Y más la mujer paraguaya, que es una mujer que generalmente es sola, que bueno, sabemos lo que fue la, la, la, guerra, de la, la guerra del. mundo De Paraguay y lo que representó、eh, la mujer. Y es muy interesante porque en Paraguay, vos, cuando todo el mundo sabe lo que significa la mujer en Paraguay y, de, y demás, y cuando vos querés buscar、eh, los nombres propios de lo que se llamó las residentas, que fueron las que ayudaron en la guerra del Paraguay, No se encuentran los nombres propios. Hay monumentos que le dicen a las residentas, pero uno encuentra Juana, María,、claro. ¿no? Anastasia. e ¿no? s t a n i n v i s i b i l i z a d a s Claro, y entonces ponerle los nombres me parece que es una cuestión de reivindicación interesante. Es una investigación linda para hacer. Sí. ¿Y estás en ese camino? Sí, estoy en ese camino, sí. Bueno, g r a c i Te felicitamos Gracias,、sí. muchísimo por lo que haces y por lo, lo que sos. Ustedes son parejas, no lo dije, pero obviamente Pablo Tomacelo y Marcelo González son una pareja con hijos, ¿eh? y, y bueno, no lo dije en ningún momento, parecía que eran dos artistas separados, pero bueno, vinieron juntos a visitarnos, están por acá. Pablo, ¿cómo es、eh, esto de.? Trabajar en un diario, irte a la mierda. ¿A quién, ¿a quién le dejaste el trabajo que tenías pendiente? ¿Los compañeros se hacen cargo? Sí, los compañeros se hacen cargo, pero la verdad que es hermoso salir así,、eh, abruptamente. Vez, es hermoso, es, es hermoso y, y la verdad que es bellísimo las chacras y esta zona de Córdoba. La verdad, que estoy muy emocionado de estar aquí. d más en esta de esta época del año. Bro, es maravilloso, sí, claro.、Eh... No, yo soy un apasionado, eso es lo que pasa también. Soy、claro. un apasionado con lo que hago y me comprometo mucho.、Eh, porque yo... es haces muchas cosas, Pablo. Sí, vos haces los móviles, haces artesanía, haces herrería, haces cocina, haces el diario. O sea, ¿cuánto? Nos, me regalaste el libro de m e l c i a d e s p e n o O sea, ¿te gusta estudiar historia? ¿Lees? Sí, bueno, no, es todo. Soy un hombre grande, son cosas que. No, pero hay t i p o g r a n d e que no hacen nada. Bueno, no, A no, vos sos、no、inquieto,、sé. te interesan muchos temas. Yo, yo creo que todo pasa por el afecto, la verdad. Claro. Por,、eh, por, el, por, por pasión, el amor、sí. al trabajo, por la pasión, y por aprender y por, por crecer. Y, y bueno, la escucho a Marcela contar historias de este tipo.、Pues、te moviliza ¿Y te m o v i i l q u montón Claro, te moviliza porque porque. Esa es la clave. Creo que hay una historia, hay un compromiso de nuestra familia, nuestros pasados,、eh, nuestros abuelos, por ejemplo, y, y está el afecto en el medio. Está lo político, está lo social, está en este caso lo que ella cuenta, lo femenino y su lucha, y lo familiar que, que le da una impronta. Y también lo que hacemos nosotros con eso. Porque lo que hacemos también es. No guardarlo, no, no que quede como algo que nos va tapando o nos va encerrando, sino empezar a compartirlo con alguien, empezar a, a como vos dijiste en algún momento, estar al servicio, como dijo Facundo Cabral.、Claro. Estar、mm. al servicio. Y para mí eso es un poco、eh, de volver. Yo voy a contar algo que es medio, medio raro, pero que me parece que, que es un poco lo que me mueve a mí. Yo creo que hay una parte de la realidad que no manejo. De la realidad como universal, de algo que, que uno no controla, pero que de alguna forma hay que alimentar. Esto de la pasión, esto de los contactos, de, de, de abrazarse, de juntarse a comer, esto hace que. es, es una forma de alimentar esa s circunstancia s que uno no puede manejar y que, y que, y que genera más vida, más movimiento,、eh, más encuentro, y que para mí es importante. Eso que. Que uno sale con ganas de que aparezca algo, o, o con, con la expectativa, o con, con la receptividad para, para recibir algo y que ocurra, y, y que ocurra, bueno, eso hay que devolverlo. Uno tiene que recibir, y no necesariamente que la, la persona que da devolverlo, no es una deuda, simplemente es como. Que, que fluya. Que fluya, totalmente,、fluye. tomar y dar. Y, y para mí, un poco, la vida es eso.、Hmm. O sea, cuando. Cuando, yo, cuando dejo de hacer algunas cosas que me gustan, como soldar, como hacer alguna pieza artística, o como hacer, porque me estoy dedicando más al diario, porque como que me va llevando el impulso y de repente vuelvo, vuelvo a soldar y digo lo que necesitaba esto. Y entonces siempre estoy como viviendo la necesidad de alimentar eso que no, no tiene forma, pero que yo estoy seguro que. En algún momento regresa. No sé si es para mí, pero regresa alguien que está cerca de mí. Claro, pero movilizás muchas cosas. Y en el diario movilizaste muchas cosas y fuiste artífice de muchas movidas. Y yo no puedo dejar de recordar que cuando estábamos de compañeros en la plaza la plaza i t a l i a de la Plata, que vos venías de una larga historia artesanal de Plaza Francia, se te ocurrió hacer el juego del amigo invisible. Y. Cada uno tenía que regalarle a alguien un regalo. Y a mí me tocó g r a c h o me tocó Irene, y le tuve que regalar algo de mi puesto. Y le regalé un anillo de plata con un lápiz l á z u le i o una guamarina. Y hace 31 años y estamos juntos. Y empezó en ese juego del amigo invisible. Y esas cosas las generabas vos, porque venías con esa propuesta y todo el mundo decía: Este pelotudo, ¿qué quiere? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Ahora estamos vendiendo. Y generabas una movida. Increíble de, de contacto y de, de parar la venta y lo que era la historia común de, de estar en una feria vendiendo, solo vendiendo, para realmente ser compañeros, ser amigos, participar de una comida. O te, te mandas una olla gigantesca de comida y está todo, todo el mundo. c o n t a lo del muñeco, lo que haces en tu casa, en la terraza, con ese muñeco. ¿Qué es el Quitapenas? ¿Cómo surgió el Quitapenas y, primero? Mira, surge también. El... Bueno, por ejemplo, no, no he pensado de esa manera, pero pienso en la Pachamama, que la gente de alguna forma devuelve.、Sí. Eh, es raro,、eh, a mí me, me daba la sensación de que yo、eh, recibía como cosas m o o c que no las eso de no poder controlar, era el cumpleaños de mi hija. Yo trabajaba con francos r o t a t i v o y ese cumpleaños importante de mi hija de nueve años tuve un franco. Si no, no lo podía hacer ese cumpleaños, tenía que cambiar la fecha. ¿Por qué? Bueno, por coincidencia, casualidad, a mí no me importaba. Yo decía, entro en compromiso con esa fecha, con ese día, con esa posibilidad que me da esa realidad que yo no puedo manejar. Entonces yo digo, hay que devolver eso para que vuelva a ocurrir este franco de un cumpleaños. Para,、ah, para que a l u c h Bueno, entonces empecé a pensar de que había una forma de devolver el año que uno había tenido y que era hacer empanadas para mis amigos. Construir un muñeco de c a r t ó n Un cartón, gran muñeco, muñeco. Un gran muñeco. Y quemarlo en la terraza. Meter dentro de ese muñeco en la panza todas las penas del año de todos nuestros amigos y conocidos. Cada uno escribe y mete ahí. Y mete ahí, le prendíamos fuego. Un evento terraza, que iba casa, a todo el mundo. En una, en una terraza de una casa o en un lugar. Abierto donde todos bailábamos. Hay cables、ahí. arriba, hay un montón de c o、no, s a s b e n o bueno, bueno estaba todo más o menos controlado. controlado. Y después íbamos a un árbol que teníamos en la puerta de casa y plantábamos nuestros deseos. Y hacíamos como una especie de pachamama、sí. a fin de año, donde el que quería, el que hacía arte enterraba un lápiz, el que quería tener un auto enterraba un、una、autito. Llave, un autito. Y hacíamos cosas de juguete, como para enterrarlo, traíamos juguetes o cosas. Bueno, tabaco, por supuesto, arroz.、Sí. Pero la idea era esa, era encontrarse y era como un ritual, de verdad era un ritual. No, y es. Es un o sea,、no, no, sí, s juntamos no el... y quemamos las penas. Y hasta que no se apaga el fuego, estamos todos como. Eh, eh, como un recogimiento, porque sí, lo que escribimos ahí es lo que nos pasó en el año. Y en realidad, si me lo. Me lo planteás también y, y me lo preguntas: es pensar que también están nuestros hijos en esas fiestas. Claro. Y esos hijos, nuestros chicos, nos ven a nosotros adultos bailar y jugar. y jugar alrededor del muñeco. Y a mí me parece muy importante que puedan ver que sus padres, nosotros fuimos chicos también. Y más vale, somos chicos también. Y, y bueno, a lo mejor en esa época no teníamos la posibilidad de ver a nuestros viejos、Jugando. actuando así. Pero nosotros sí. Sí. Y yo siento un poco que todos los adultos que van a la quema del muñeco son como primos.、Mm. Y nuestros hijos ven nuestro niño que todavía、sí. vive adentro. Y bueno, esa fiesta es un, una forma de pagar de alguna forma. No lo digo, pa pagar es una palabra rara, de devolver en sí, realidad. Sí, de v o l v e r algo de lo que te dieron, de lo que te vino. Como decía Facundo. ¿no? De... Tal cual.、Bueno. Me encanta eso. Yo creo que así como hay mucha gente que organiza. Partidos de fútbol o campeonatos de fútbol de las empresas, en los l a b u r o s en los barrios cosa,、sí. o de truco, y es una forma de unir distintos grupos. Bueno, vos sos seas... así, vos siempre te caracterizaste por eso, yo, yo por, nuclear. Que... por nuclear. Por、cual. nuclear, por n u c l e a r sí、y、bueno, así empezábamos cocinando unos churrascos en la calle frente a una amenaza que alguien dijo: en Buenos Aires no se puede hacer un fuego en la calle porque la policía. Te lleva preso. Y eso fue el puntapié inicial para decir: hagamos churrascos en situación de calle. Y terminamos siendo una vez como, no sé, como 50 personas comiendo churrascos en la calle. Y finalmente, en algún momento, con otro s compañero, soldamos s una gran parrilla y comenzamos a hacer asados en el diario. Claro. Y eso fue. Eso fue. Pero eso también... es u y detonante después de muchas otras cosas. Claro,、la、eso también fue la unión, el grupo. Eso、sí. es muy importante. Eso sirvió para después tener una espalda para aguantar los malos momentos que tuvimos de decir: bueno, hemos armado un grupo, de alguna forma, con toda la diferencia, con toda la variedad, con, con las posiciones diferentes que cada uno puede tener, había algo que nos unía a todos: que era, hay un objetivo común, somos compañeros. Estamos hace tiempo juntos y vamos a salir adelante juntos. Y yo creo que eso de la comida, eso de, de ese encuentro, Esa unión. que a mí particularmente me importa y me parece muy importante los grupos, me parece que sirvió. c a r o en momentos en que no agarraban un mango, que estaba、claro. difícil. ¿no? Estuvimos seis meses sin cobrar. Claro. Y te digo así: venía la izquierda, los partidos de izquierda o los grupos de izquierda. Sabiendo que a lo mejor ninguno de nosotros los iba a votar, que no era una cuestión especulativa, venían a traernos de comer todos los días. Y a mí siempre me quedó la idea de que estos grupos son como el ejército de salvación. c u a n d o te ven borracho, te levantan, te bañan, te dan de comer o te acomodan y te preparan para el otro día. Y al otro día, cuando estás bien, salís escapando, porque si te llegan a ver con el ejército de salvación. Fuiste borracho anoche. Entonces, de alguna forma, el trabajador que pasa una situación como la nuestra, de quedar en la calle y perder toda posibilidad de seguir adelante,、eh, yo creo que es como una especie de crimen social perder un trabajo a una edad. Yo creo que, Hay una estigmatización, sí. Y, sí, y yo creo que, que, que, bueno, cuando alguien te da de comer y estás un poco mejor, es capaz porque. Es lo peor que le puede pasar a alguien, creo.、Sí. Bueno, por lo menos en lo laboral. Por la ¿no? dignidad, por un montón por de cuestiones、dignidad. que están como muy arraigadas en la cultura. Yo creo que hay en muchos lugares gente así. Y lo digo, yo no, no, no, no lo hago por una cuestión política. O por, yo creo que a lo mejor algunos. Es gente que tiene una cuestión social o una neurona puesta. En、sí. lo grupal, y a mí me parece maravilloso eso. Que existan, n o ¿no? que existan, son súper importantes. Y que ordena, o que acomoda, o que frente a una situación de crisis la gente se pueda juntar, y se pueda abrazar y se pueda acompañar. La pandemia fue dura para todos, creo, pero así todos quedamos como todos muy unidos. Siempre se dice que una empresa es una familia. Yo digo todo lo contrario. Cuando una empresa te dice somos una familia, seguramente te van a cagar. Perdón、cagando. la palabra, pero te van a te joder. Van a Entonces yo siempre decía, nosotros por circunstancias laborales, hemos dormido juntos, hemos comido juntos, hemos vivido juntos seis meses, pero no somos f a m i l i a Somos compañeros, compañeras de trabajo que nos hemos hecho carne y, y, y nos hemos hecho juntos para salir adelante. Y para mí eso es un orgullo. Haber visto eso y has, haber sido parte de eso. De gente que además sabe más que yo, que tiene más capacidad que yo para, para generar los proyectos, para realizarlos. Pero cuando hay alguien que tiene una idea, mucha gente piensa: qué bueno, qué tipo importante tiene la idea. Pero sepamos, las ideas se llevan adelante con gente que hace. Que hace, claro. Y eso, yo creo que eso es lo importante. Es como, como aprender. A crecer un poco más, n o yo creo que es buenísimo eso. Pero bueno, contento de estar en Córdoba, aunque sea pocos días.、Eh... Bueno, pero esta es tu casa, ya sabes. Así que puedes venir cuando quieras, porque ahora descubriste que no es tan lejos, que hay autopista, que es fácil venir, así que estás invitado permanentemente. Y... Yo, yo pido disculpas porque soy el típico porteño. Además, hago chiste porque yo soy el típico porteño que va ¿Por a poner、qué? la carpa en el río cuando, cuando viene la lluvia. O siempre, si piensan en un porteño,、eh, es Pablo Tomaselo.、Eh, s Pablo Tomaselo.、Bueno. Con su kayak, a todos lados con el kayak. Pero bueno, viniste, estás en la radio, acá te quieren todos, todo el mundo te escucha. Ahora la descubrieron a Marcela y seguramente también la van a amar mucho. Así que tienen un lugar privilegiado en este corazón de este lugar. Eh, son invitados permanentes. Bueno, fue un placer enorme tenerlos acá. Yo los voy a seguir disfrutando porque los voy a obligar a quedarse un par de días más. Pero acá en la radio estuvieron los Tomacelo, aunque en realidad ella se llama Marcela Judith González. Un placer enorme, Pablo Merola en los controles. Somos la mestiza. Hicimos nuestro programa semanal en el 104.9. Acordate que el sábado. Salimos en la 107.9 Sierras Comechingones y el programa, ahora que nos vamos, lo cargamos enseguidita y queda cargado en la página archive.org. Somos Radio Las Chacras, la radio comunitaria detrás de la Sierra. Nos escuchamos acá en el 104.9.